Eh, Mari Mari Lamien, Karina te saluda, ¿cómo anda? Mari Mari Lamien, Mari Mari y a toda la audiencia también, ¿cómo están? y bien, la bien, acá preocupados, preocupadas por la situación de la comunidad Nahuelpan, que como sabemos vienen hace años con esto, este tema de la de la contaminación, ¿no? Y teniendo en cuenta que eh, bueno, justo hace un año también que habían dicho que iban a frenar esta contaminación, eh, tienen un montón de novedades, eh, Ailena, así que eh, la dejo que nos cuente un poquito primero que sabemos que tienen una audiencia en este mismo instante. Así es, estamos aquí nosotros acompañando desde afuera porque nuestro Lonco y Pulamuen están justamente en una audiencia ahora, así que nosotros dándole fuerza desde aquí. Eh, y con respecto al tema de la contaminación, sí, es así, claramente estamos luchando contra una contaminación muy fuerte debido a la planta de tratamiento de residuos sólidos de Esquel, la cual es un basurero a cielo abierto y ha contaminado ya nuestro territorio. Es algo que venimos eh, ya exponiendo hace 13 años y hace un año atrás es que decidimos cortar el acceso a, a la planta para que realmente se tomen carta sobre el asunto con un tema tan preocupante. Eh, se llegó a firmar este acta donde se iba a trasladar, cerrar y trasladar la planta y quedamos en la nada misma porque nunca más eh, se logró nada, no se acercó ningún gobierno, ni mucho menos a, a poder solucionar algo tan preocupante, ¿no? Sí, eh, acá tenemos los dichos del presidente, no vamos a recordar que no hace mucho, dijo, los amigos de Chubut tienen la segunda mina más grande del mundo de plata y no quieren explotarla. No sé por qué, dijo el presidente, si se encuentra en la meseta que es un desierto, dichos de don Ahí Albertito, ¿no? Sí, sí. Sí la realidad es que todos los gobiernos tienen como sus sus dichos hasta preocupantes no esa, esa idea de que en chubut eh, no no hay, hay no hay gente que, que piensa que, que que realmente que el territorio se debe proteger que imagínate de que si no pueden trabajar una planta de tratamientos de residuos cómo van a poder trabajar algo totalmente más grande. O sea, en esto es como que no lo tienen en cuenta, ¿no? Y que a su vez Chubut tiene muchas cosas, muchos recursos y mucha gente, sobre todo, en laburadora. Claro. Volvemos a, como a, a insistir esto del desierto. Ya la campaña del desierto ya pasó. No seguimos siendo un desierto. Hay gente comprometida con el territorio, hay gente que, que trabaja ganadería, agricultura, que tiene sus trabajos también fuera, ¿no? Y y la realidad es que es triste de saber que que no les interesa esto, que lo único que les interesa es ganar dinero en a costa del sufrimiento de muchos. Es terrible lo que está sucediendo. Eh la mien, bueno, ustedes vienen luchándola desde hace muchos años y y esto también bueno, en este momento la audiencia, ¿no? que está sucediendo que adentro está el lonco Ángel Quiliaqueo, ¿cierto? Así es. Así es la muerte así es nuevamente es que, se sí. tiene que sentar en ese banco de acusados por terratenientes que realmente se hicieron de tierra después de del desalojo violento de de nuestros antepasados eh, una historia que se viene arrastrando hace mucho tiempo y bueno y que nosotros somos conscientes de que nuestras luchas son legítimas. Bien, eh, así que bueno, eh, seguramente después vamos a tener novedades de de cómo cómo fue toda esta audiencia, ¿no? La Miel siguen ustedes con actividades, sabemos que ayer tuvieron una actividad, eh, en el día de mañana tienen otra, esto que tiene que ver con la información, la Miel, ¿no? Eh, conversatorios y demás. Sí, para nosotros lo más importante es poder informar directamente, sabemos que los medios de comunicación también tienen a transformar dependiendo en qué las noticias, ¿no? Entonces, para nosotras, la mejor manera de, de llegar es con nuestra información directa. Entonces, abrimos espacios para dar charlas, para contar quiénes somos, cuáles son las luchas que llevamos y, y hace cuántos años también, ¿no? En, así que estos espacios son súper importantes y, bueno, justamente mañana, a las 18 horas, en la Plaza San Martín, nos vamos a concentrar de acá de la ciudad de Estel, para poder marchar y justamente pedir que se cumpla lo que se firmó con respecto a la planta de tratamiento de residuos sólidos. Bien. Eh, ¿Respuestas de, del Estado provincial, de, de parte de, del Estado municipal? ¿Alguien que haya salido? Eh, ¿Algún funcionario funcionaria? No, la respuesta es clara en realidad. Eh, el simple hecho de que desaparezcan y que no hayan respuestas es esto, ¿no? Es una respuesta también, el abandono total de, de un Estado bien eh, la comunidad hoy por hoy eh, está unida de qué están de qué a, a qué se están dedicando la mía y nosotros estamos unidos haciendo todas esas luchas y la realidad es que bueno nada seguimos seguimos en esto juntos unidos y esta es la mejor parte no que, que nos podamos unir y saber que en algún momento la justicia realmente va a estar de nuestro lado bien tienen eh, animales allí están ustedes están, están sí en el territorio? sí sí siempre hay uh, animales lanares, caballos vacas en algunos lugares se hace se trabaja también en la tierra llevamos también el, el el camaruco que es una una ceremonia ancestral que data hace más de 500 años se hace todos los años aquí en la comunidad de Navolpán el guión tripanto que lo tenemos ahora en poco. Uh -huh. así que la realidad es que nuestra comunidad está muy activa, está reconocida a nivel nacional, o sea, como que en no nuestra sé, historia nadie la podría desconocer. El que la desconoce es porque la quiere desconocer. Así que, nada, seguimos adelante luchando y dándole fuerza a nuestro territorio y a, y a nuestra gente, que es lo más importante. Bueno, estamos viendo, recordamos en, en nuestro canal eh, de Twitch, también en el canal 12 del Cable, estamos viendo imágenes que realmente son muy tristes, la mien, que tienen que ver con con la contaminación, con la basura, eh, un espacio desértico también, ¿no?, que se ve. Cuéntenos, mien, de qué es lo que estamos viendo. Sí, las imágenes más que nada muestran cómo es la situación con respecto a la planta de tratamientos de residuos, esa simple vista, no, no no se puede negar, pero solamente eso es lo que podemos ver. Después los estudios certificados por la Policía Federal Argentina indican también que nuestra nuestra agua está contaminada, tiene hidrocarburos, y también nuestras tierras, níquel y cobalto, a niveles mucho más grandes que eh, permiten en una industria. Así que imagínense eh, lo contaminante que es, no solamente el medio ambiente, sino que los animales, a su vez también las personas. Así que estamos muy preocupados por ese por ese tema y por eso vamos a empezar a llevar a cabo distintas acciones. Bien, bueno también más o menos un resumen de todo lo que están viviendo. Recordamos entonces eh, están padeciendo la contaminación y en este momento también eh, una audiencia preliminar en los tribunales de Esquel, ¿no? Eh, Así donde es. bueno eh, se se definirá, se definirá No, si sí, el lonco Ángel Kiliakeo y cinco integrantes de la comunidad de Nahualpan serán llevados a juicio por las acusaciones de supuestas amenazas a la empresaria María Elena Paji, ¿está bien? Sí, que también vayámonos a la historia eh, de una, una persona que tiene su propiedad privada a costa de del despojo de los nuestros, del, de, de toda la tristeza y, y un despojo totalmente eh, inhumano e ilegal Entonces, eh, la verdad es que llega un momento donde nuestras luchas siempre terminan en juicios. Claro. Es como que eh, la justicia no tío con otras cosas que son mucho más graves, pero a su vez sí les hace caso a estos dichos eh, de, un, de una persona que ya venimos en la historia, ¿no?, eh, teniendo estas diferencias. 1937 data. ¿No? Así es, así mucho es. Tiempo. Es mucho tiempo. Así que bueno nada, nosotros estamos tranquilos porque sabemos perfectamente que nuestras luchas son legítimas, que las llevamos siempre por por las vías políticamente correctas, pero llega un momento donde tanto la justicia como el Estado abandona muchísimo y, y no nos queda de otra que salir a vulnerar otros derechos nuestros y, y salir a poner la cara sabiendo que puede pasar cualquier cosa, ¿no? bueno también le mandamos mucho nehuén desde acá un abrazo a toda la comunidad y bueno eh, como siempre no le toca a los pueblos y a las comunidades continuar en lucha para poder resistir en nuestros territorios así es así como lo hicieron nuestros antepasados nos toca a nosotros y esperemos que el futuro sea totalmente diferente que ya nuestra nuestro futuro pueda vivir tranquilo en paz reconocidos y sabiendo de que de que hacemos lo correcto. Romaño también, tocaial. Peucayal. Tocaial la buena. Ahí estaba entonces Ailen Suárez que...